Saludos, amigos y amigas de Las Ondas Libres. Soy juan Juancho Estebaraz y esta es mi columna, mi escotilla para hoy. Una amiga, ajena a las líderes de la política que suficiente tiene con la lucha diaria por la supervivencia, días después del último comicio de turno, me preguntó que cómo habían quedado al final los resultados. Le dije que no se apurará, que todo había terminado a gusto de todos. Omitiré en este relato los nombres propios y las marcas registradas, que no es cosa de hacer publicidad sin al menos cobrarla. Le dije que todos literalmente habían ganado, y no sólo como el habitual resumen de fin de jornada electoral, sino que realmente había sido así, y a continuación pasé a desgranar resultados y valoraciones. La socialdemocracia renovada vasca estaba muy satisfecha porque había ganado en votos en la comunidad autónoma vasca al resto de los partidos y superaba a su competidor nacionalista con sobrada holgura si sumaba los sufragios navarros. Por su parte, la derecha modernizadora vasca, la que gobierna desde la implantación del régimen autonómico salvo un breve una breve legislatura en la que la descabalgaron, También contenta, pues mantenía el tipo y su representante electa, y realizaba su relevo generacional sin traumas. A otro lado de las creencias nacionales, su socio preferencial, la socialdemocracia española, quedaba en muy meritorio segundo puesto en la CAP, pero el primero en Navarra, quedando, si les interesara este tipo de aritmética, como la primera fuerza política en Egoalde la derecha española subiendo votos a ritmo sostenido en territorio vasco y ganando en la piel de toro mantiene su inquietante sonrisa y entre ambas aguas en cuanto a lo de vasco o español las dos opciones de la oferta socialdemócrata renovada confederal mandaban ufanos sus representantes a la corte europea hasta la opción más ultramontana estaba de fiesta pues la española mantenía sus numantinos números y sumaba apoyos jóvenes afrentados en su masculinidad por la imposición progresista y por su parte la derechona francesa goleaban y parralde sacando más de 10 puntos a la siguiente opción rival y aún hay más le dije porque la abstención sigue imparable llega ya casi al 50% de las personas censadas. De hecho, es mayoritaria en las grandes zonas y localidades urbanas... ...donde además viven los trabajadores extracomunitarios... ...los que no cuentan en la estadística porque carecen de derecho a voto. Si quisiéramos hacer un mapa de dónde viven las rentas garantizadas... ...y dónde la gente que sobrevive es tinglado, ...sólo tendríamos que atender los resultados del mapa de la ascensión... Pero es sumamente difícil porque solo se ofrecen los resultados por localidades y de las grandes ciudades por distritos y es muy complicado poder saber cuánta gente ha votado en cada colegio electoral de los barrios. Como demasiadas cuestiones en esta democracia que nos ha tocado vivir, es teóricamente accesible pero prácticamente imposible acceder. Así que nos quedaremos con que si en otros comicios más celebrados, en algunos barrios y colegios de la periferia urbana, la abstención llega habitualmente al 60%, en esta última ha tenido que ser mucho más elevada para que el 50% sea la media de la basconia peninsular. De hecho, en mi barrio, el colegio electoral tardó una hora escasa en recoger y dar por contado lo depositado. La desafección avanza. Aunque para los partidos, como hace 10 años, hubo mayor abstención oficial, un 55, pues felices de mantenerse en sus números. Pues entonces todo bien, ¿no? concluyó mi amiga. La verdad es que sí, le contesté. Y en mi cabeza recordé con nostalgia aquella sentencia sexpiriana de sus trabajos de amor perdidos. Navarra será el asombro del mundo. La deseché. La deseché para concluir con el hamletiano Algo huele podrido en el estado de Dinamarca, metáfora de que la descomposición de un estado como la del pescado comienza por la cabeza, por la putrefacción de sus dirigentes.